Y ahora vamos a conversar con uno de los entrenadores protagonistas de este torneo Estamos hablando de Leandro Ligar, ¿cómo estás Leandro? ¿Cómo andan? Buen día para ustedes Bueno, ¿cómo están? ¿no? Porque era uno de los primeros objetivos para este regreso a la Liga Argentina, ¿no? Sí, la verdad que compartimos una zona norte que tuvo todo... un nivel muy alto de... de equipos que se formaron con el mismo objetivo de nosotros de, de estar hoy en Concepción y bueno, sobre las últimas fechas que, que demuestra la paridad de la zona hemos podido conseguir la, la clasificación y bueno, acá estamos con, con la ilusión, la energía y con la cabeza en positivo de, de ver si podemos darle a la institución el primer título en su corta pero, pero atractiva historia no Claro que sí eh, Sin cambios y con equipo completo, ¿no? Para esta noche? Correcto, correcto, correcto, Los mismos que terminamos el año son los que los que venimos a jugar acá a Concepción. Porque del otro lado, eh, los equipos han metido algunas modificaciones y por eso, bueno, consultarte con equipo completo. Un equipo de Salta Vázquez que recordemos se había armado con grandes aspiraciones de volver rápido a la liga. Bueno, el análisis del partido de hoy, ¿no? Donde es a un solo juego, una sola noche, eh, Cinco contra cinco se define en la cancha. ¿Cómo ves este duelo de Rocamora-Saltabasque que estará jugando a partir de las 21.30? Mira, eh, yo ayer compartíamos conferencia de prensa con los otros entrenadores y, y o sea, sacando la hipocresía de por medio creo que todos vinimos para tratar de salir. Inclusive Rocamora no creo que quiera ser el, el anfitrión de una fiesta que, que a peor piensa que le va a salir mal. Entonces, eh, me parece que, que a 40 minutos... Eh, simple eliminación, dista mucho de lo que es una fase regular y, y con la con lo que genera a lo mejor el Super 4, y la palabra sudamericana que para, para la liga argentina o el ex es, es fuerte ¿eh? escucharla en, en la categoría hace que, que la motivación exista por sí sola entonces eh, me parece que controlar un poco esa energía porque a lo mejor eh, el exceso de energía a veces puede ser contraproducente Y después eh, pensarlo desde lo táctico, haciendo lo que tenemos que hacer, que que respetar el plan de juego sin, sin cargarnos de demasiada emotividad, porque quizás tengamos un, unos recursos más que, que rocamoras a priori, o, o en la teoría que siempre después, eh, a partir de que tiran el salto inicial se termina, y, y nada, diferentes estilos, ellos van a querer jugar a posiciones más largas, con goles más bajo y nosotros intentaremos... Eh, llegar a los eh, 80 puntos y sobrepasarlo, que creo que, que ahí, dentro de lo que vimos, los partidos que, que fueron pocos que perdió Rocamora eh, y jugaron ocho, a más de 80 puntos lo los sufrió, así que a goleo alto quizás no favorezca, a goleo bajo quizás favorezca a Rocamora. Y dentro de lo que siempre se dice que la localidad es un plus, ¿cómo ves esta cuestión? Teniendo en cuenta que Rocamora jugará de local. Bueno, lleva ocho juegos De, de local acá en Concepción y ganó los ocho. Eh, evidentemente, la, la estadística lo favorece como para salir fortalecido, pero nosotros también tenemos uno de los mejores récords de la competencia con cinco sobre siete ganados en la ruta. Así que el equipo ha demostrado que juega mejor fuera que, que dentro. Y nada, yo creo que más allá de, de ese score de fase regular, que, que no creo que, que incida demasiado. El que pueda hacer prevalecer el estilo y esté tranquilo y que, y que pueda eh, largar su juego al parquet para, para que prevalezca va a ser el que gane. Por eso hay que estar tranquilo, hay que saber que, que tenemos con qué y, y jugar, salir a jugar, como si fuese un partido más, eh, sin meterle tanta emotividad. Quizás del lado de ellos le va, lo va a necesitar un poco más, pero nosotros tenemos que hacer lo que venimos haciendo. Desde que volvieron a la Liga Argentina, Saltabas que siempre ha tenido eh, el mote de candidato, ¿no? Candidato a todo. No solamente a este Super 4, sino a, a ganar el ascenso y volver rápidamente a la Liga Nacional. Eh, ¿Crees que hay favoritos en este Super 4 o no? Mira, eh, lo hemos hablado alguna vez. Acepto, por supuesto, la, la condición. Pues eh, el haber contratado cuatro o cinco jugadores eh, buenos que hacen un quinteto inicial fuerte, de ahí a que, que te tengan como si fuese el cupo de, de la categoría, bueno, bienvenido sea, me gusta, pero no creo que el resto haya venido de paseo a Concepción, no creo que Rocamora se haya gastado sus buenos pesos con la ilusión de organizar este torneo y, y vea, solamente venga a disfrutarlo, entonces no me interesa demasiado lo que hagan los otros, tomo un poquito las declaraciones de los otros equipos como para de una forma indirecta sacarse la presión nosotros las ace la aceptamos esa presión, la, la tomamos con naturalidad sabemos lo que generó la contratación de Razio, en su momento Gerbaudro Mariani, Ezeberri, Cate y, y podría seguir y trataremos de, de que esos recursos estén a disposición del equipo como para ganar el, el partido no mucho más, ¿no? por eso te decía tenemos en la cabeza que, que si respetamos el plan de juego defensivo y ofensivo Y, y hacemos lo que tenemos que hacer, que, que lo venimos haciendo eh, de forma progresiva y, y casi semanalmente durante la temporada, tenemos mucha chance de llevarnos el partido. Si nos dejamos llevar por la emotividad, el contexto, la localía y las estadísticas estas, que, que a lo mejor no están tan a favor, bueno, a, ahí a lo mejor la cabeza se nos puede perturbar un poco y. Y salirnos de ese plan de juego, tenemos que hacer lo que venimos haciendo cotidianamente y yo creo que no tendríamos que tener demasiado inconveniente como para plasmar nuestro juego después el resultado será una consecuencia de todo eso ¿no? Leo, te saluda Nico Trapani ¿Cómo estás Nico? Bien, todo bien eh, Bueno Leo, te tocó bajar de categoría, digamos, eh, habiendo visto lo que es la liga y ahora estando... Eh, conociendo tal vez el seno de la Liga Argentina. Eh, ¿Cómo ves el torneo y qué crees que le falta también, planteando un paralelismo, no si es que se puede con, con la máxima división? Bueno, en, en principio yo soy de esta categoría, nunca o sea fue, fue circunstancial lo de la Liga Nacional, que es el anhelo un poco de lo que tenemos todos, ¿no? Pero... Eh, creo que el nivel del TNA ha subido. A mí me tocó, como les decía, una zona norte muy pareja, muy dura, eh, donde los equipos, si no no estás concentrado una noche o no estás con todas las armas a disposición, perdés, literalmente, y, y, y perdés contra cualquier cualquiera que se te presente en, centro, en, en, en frente, porque al haber seis fichas y, y muchas veces en una categoría, entre comillas, traicionera como esta... Eh, el sacrificio compensa y muchas veces supera al talento entonces vos decís, bueno, pero vos lo tenés a racio y el otro lo tiene a Fulanito y bueno, si racio no está eh, al 100% de sus posibilidades puede ser que Fulanito con sacrificio lo, lo sobrepase y así a nivel colectivo también, entonces eh, creo que sigue, sí, por más que tenga un buen nivel, la, la Liga Argentina dista mucho de lo que es la Liga Nacional, por una cuestión de ficha por una cuestión de jerarquía y y lo que todos sabemos, no es que estoy diciendo algo eh, que, que escape mucho de la lógica o de, no del sentido común, pero pero bueno, eh, acá en definitiva hay que tratar de disfrutar un poco también esto, eh, para, para ver si uno puede trascender también con el equipo y, y te repito, la palabra sudamericana en, en la liga argentina suena fuerte, entonces eh, mueve un poco la estantería no solamente del equipo, sino de los dirigentes, de los sponsors y demás así que bueno, va a ser lindo, por lo menos ya es lindo participar venimos para ganarlo, así lo disfrutamos un poco más sí, me imagino que la experiencia de Libertad ha hecho ilusionar a muchos ¿no? porque Libertad eh, dominó el año pasado la temporada se mete en la Liga Sudamericana, estuvo muy cerca de jugar incluso la final eh, y siendo un equipo austero, por así decirlo no es uno de los mejores presupuestos de la Liga Nacional y, y jugó un torneo internacional y estuvo a la altura Por supuesto, porque esto de, del bonito presupuesto, por supuesto que valga la redundancia eh, ayuda y mucho, ¿no es cierto? No no hay que escaparle tampoco a, a, a la realidad o al mote de candidato o a todas estas cosas, pero una vez que, imagínate hoy la, lo, los cinco rocamora que, que a lo mejor no tiene tanto eh, apellido como tiene Salta Vázquez cuando tiene el Salto Inicial y estén de local y Y vean que están alentados por su gente y que se merecieron más el trabajo y resultado de estar donde están. El salto inicial, ningún jugador creo que empieza a cuestionarse cuando, cuando empieza el partido cuánto gana el otro o el de Es 5 contra 5, hay que jugar. Acá es esto, más allá de lo que uno cobra, no cobra, o qué jugadores fichan o qué cuerpo técnico tiene, termina siendo un deporte y eso es lo lindo. Si no sería muy matemático todo y, y, y pecaría de aburrido, ¿no? Claro que sí. Y para cómo el lugar eh, dista bastante de aburrido, ¿no? Terma de Concepción. La verdad que es un predio muy bonito, eh, quizás más familiar para, para pasarse unos días en familia, sobre todo que hay muchos chicos. Eh, y, y bueno, estamos acá evidentemente para hacer esto. Eh, hay un gran esfuerzo económico también, un gran esfuerzo dirigencial. El TNA se sabe que también un poco lo que me preguntaba Nico antes, a diferencia de la liga, eh, cada peso vale dudas es, es duro conseguirlo, ¿no es cierto? Y, y que sea un torneo de esta magnitud, esta jerarquía para la categoría y, y demás, eh, es también destacable para, para la dirigencia. así que hay que intentar disfrutar del lugar, hay que intentar disfrutar el torneo, la, la convivencia con otras delegaciones, que es algo, algo lindo y no se ha seguido en la En la, en la categoría, casi nunca porque acá siempre vas a un hotel y estás solo, entonces eh, todo eso también hace un, un lindo contexto de, del torneo después por supuesto, lo disfrutaremos más o menos depende de los resultados claro que sí, bueno, no te molestamos más Leandro, muchas gracias por atendernos siempre y bueno, lo mejor para esta noche cuando enfrente el 21 a 30 al anfitrión el Club Rocamora. bueno les dejo un abrazo grande, gracias siempre por, por, por estar pendiente de nosotros y sí y tenernos en cuenta. Un abrazo grande. abrazo grande. Bueno, hasta ahí la palabra del entrenador de Salta Vázquez, Leandro Iriar, no un equipo que estará cerrando la primera jornada.